así como luchan por la redención social los anarquistas no olvidan la parte cultural diarios, libros conjuntos filodramáticos revistas culturales e introducen una novedad el payador anarquista que cantando lleva sus ideas hasta el rincón más olvidado de la Argentina <risa> que escucha era tu auditorio que escuchas al fallador anarquista a un lado la vista con cierta expresión de horror si al decirte quién somos vuelve a tu paz la alegría en nombre de la anarquía te saludo con amor Somos los que defendemos un ideal de justicia Que no encierra en sí codicia, ni egoísmo, ni ambición El ideal tan cantado por los reclus y los graves Los albochea y los paures, los tropoquines ...y los perdón... ...somos los que despreciamos... ...somos los que despreciamos... ...las religiones farsantes... ...por ser ellas las causantes... de la ignorancia mundial sus ministros son ladrones sus dioses son una mentira y todos comen de arriba en nombre de la moral somos esos anarquistas Somos esos anarquistas que nos llaman asesinos porque al obrero inducimos a buscar la libertad porque cuando nos oprimen volteamos a los tiranos y siempre nos rebelamos contra toda autoridad. Buenas noches, esto es Ruido Rebelde, como todos los lunes a las 10. Empezamos con el payadón Anarquista, a lo que viene a ser este programa, un poco de idea política transformado en arte. Y si quieres contactar con nosotros, puedes llamarnos al 4666559 o por mensaje de texto al 1561540359. Esto es Ruido Rebelde. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Empezamos el bloque ibérico con un tema de la banda vallisoletana PUAG. Un buen tema de, de su penúltimo disco, El ritmo de las ideas, lo que vamos a escuchar es No Abandones, que, en la que colaboraron a los coros los compañeros sin Dios. Nos vamos a Madrid a escuchar a un cantautor, estamos hablando de Producto Interior Bruto, de su compartido con Padre Mariana, el tema que vamos a escuchar es una reflexión sobre el consumo y, y se titula ¿Quién consuma a quién? Personajes que la todo el día colocados Se sienten muy rebeldes, se sienten obligados A contar a todo el mundo que ellos son muy diferentes Que los demás somos tontos, ellos los inteligentes Personajes que quita te intentan andar un sermón Con la mandíbula colgando Te hablarán del consumismo Tras meterse tres pastillas y dos gramos que vacilan de ser críticos con lo que les rodea que se miren a sí mismos verán qué cosa más fea y que me digan dónde está su rebelión cuando el Estado nos golpea que me expliquen lo que entienden ellos por revolución, por libertad, por compromiso por luchar, por adicción, por conformismo por ser punk o por ser un borregón no comprendo cuál es libertad no alcanzo a ver cuál es vuestra luz no comprendo cuál es vuestra libertad no alcanzo a ver cuál es vuestra lucha. personajes que no tienen ni la más remota idea El significado de los símbolos que llevan para ellos La anarquía es ponerse todos los días Y cortar las camisetas y meterlas en lejía Destruir vuestro cerebro como forma de protesto No hace más que demostrarme Que bajo de ese parche no hay nada Que merezca la pena Otra vez os vi tirados en el suelo Entre charcos de potas Otra vez sentí la rabia y la pena por vuestra derrota Que escapar de los problemas nunca fue la solución Aunque en un momento no dejes de sentirte mal Dar la cara es más duro Pero al menos es real No comprendo cuál es vuestra libertad No alcanzo a ver cuál es vuestra lucha entre un esclavo del dinero y un esclavo de las drogas Seguimos con otra banda ahora de Zaragoza un poco más extrema, una banda de crash muy buena de su segundo disco de, que se llama La Cuarta Extinción estamos hablando de los Yakuza Horror lo que vamos a escuchar es loco. Globales. Música sin fronteras. Voces sin límites. Voces sin límites. Música sin fronteras. Seguimos con más ruido rebelde. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 0237-466-5559. o enviar un mensaje a texto al 1561540359. Vamos a seguir ahora con un poco más de música. Vamos a escuchar Stomper 98, banda oriunda de Alemania, el disco Antisocial, la canción es la que da nombre al mismo disco. Ahora nos vamos a Tokio a escuchar un poco de Ska Jazz, lo que vamos a escuchar es Anitta Magi, de su disco impronunciable, el tema que vamos a escuchar es Mikaneko Rock Tokyo. Seguimos con más rarezas globales. Nos vamos a ir ahora a Finlandia a escuchar una mítica banda de ese país. Estamos hablando de los caos, la canción que vas a escuchar, Isni. Metal. Música violenta Para un mundo agresivo. agresivo Vamos a ir a escuchar un clásico del death metal Una de las bandas más grandes de ese género Estamos hablando de los Morbic Angels Lo que vamos a escuchar es su demo del 85 de Beginning. De beginning. Lo que vamos a escuchar es el tema de Gate Demo de SID.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 A primera hora, a primera hora. En Duplex con FM Vida 96.1. A primera hora. El panorama informativo sonar más completo con Eduardo Pierce. A primera hora. Aquí por FM Moreno 90.1. Para informarte, nunca, nunca es tarde. No sé a qué te referís, una verdadera.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 Nuestro compañero Carlos Petete Almirón cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia político social 29 de mayo. Lo mejor y lo peor, lo mejor y lo peor. Deporte de la escena subterránea local. Empezamos la escena local con una banda de Buenos Aires, lo que vamos a escuchar es de Killing, una banda bastante podrida de su disco El Día del Enemigo, como hemos extraído el tema Buenos Aires en llama. Seguimos con un poco más de metal extremo, en este caso vamos a ir a escuchar 1917 de Génesis y Horror. El tema que vamos a escuchar es el arte de ser decadente. A Mendoza, lo que vamos a escuchar Es la ya clásica escuchada Mosto Malda, una banda muy buena Que sacó un disco recientemente Pero vamos a ir al disco anterior Que se llama Intersticio Lo que vamos a escuchar es un tema muy bueno Que se llama Resistencia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 ...contra el abuso policial e, institucional. policial e institucional... ...informate... ...esta semana en el bloque antirrepresivo... ...vamos a estar repasando los hechos recientes... ...de lo que fue nada más que ayer... una brutal represión en Vicente López, claramente se muestra cuál es el rol de la policía como brazo armado del Estado, de este Estado kirchnerista, no para disciplinar a todo aquel que se anime a levantar la voz, a organizarse y a salir a hacer un reclamo. Lo que pasó fue en la mañana de ayer un brutal represión al colectivo de vecinos de Vicente López unidos por el río, eh, un colectivo ecologista que estaba intentando impedir la inauguración del vial costero. Eh, todo acabó con una manifestación empezó siendo una manifestación pacífica y acabó con los palos, con las balas de goma, con los gases que brutalmente, con los que brutalmente atacó Gendarmería a los manifestantes. Y con un saldo, el saldo terminó de tres heridos y con, un, y con una. con tres detenidos, disculpa, y con más de una decena de heridos. Eh, la, el grupo Unidos por el Río decidieron convocar una asamblea ya para el 20 de junio a las 3 de la tarde. Hoy estuvieron. Así que hoy estamos esperando a ver qué pasó en esa asamblea. Sí, y si tuviste oportunidad de ver algún medio eh, televisivo, mostraban claramente cómo. Eh, este grupo de vecinos Que vienen defendiendo El espacio público La ribera, la costa del río eh, Frente al negocio inmobiliario Se manifestaban Con las manos levantadas Y la policía Con la orden De desalojo Embistió contra Contra los vecinos no La verdad que una brutalidad Policial eh, total que demuestra claramente que ¿Con no quién sino, la con quién están y qué, qué intereses defienden, ¿no? Eh, defienden los intereses de los que hacen grandes negocios en la Argentina y a los cuales el gobierno les garantiza la institucionalidad, ¿no? Así que esto es lo que pasó En Vicente López, estamos a espera de noticias Posiblemente comentemos en el próximo programa Un poquito, un poquito más Y nos vamos a ir con un tema Sí, también vamos a recordar que La semana pasada Precisamente el día miércoles eh, Roberto Martino Que era un compañero Que estaba privado de su libertad Tuvo más de un año En el penal eh, De Marcos Paz Recuperó eh, la libertad Esto fue en el marco de una escarcelación eh, que se le debía haber otorgado hace un tiempo pero venía siendo trabada. Ahora consiguió finalmente la libertad. De todos modos irá a juicio seguramente a fin de año. ¿no? El armado eh, judicial contra este compañero se cayó. Las causas como prepotencia ideológica sin ningún... sustento eh, jurídico eh, quedaron eh, franca, francamente a un costado y ahora hay que ver otra causa que era una imputación por tenencia de arma eh, irá a juicio oral seguramente en el transcurso de este año, pero desde acá digamos nos alegra que esté este compañero nuevamente en la calle para seguir dando eh, la pelea Y vamos a ir cerrando el bloque con un tema del Apoya récord del disco Revolución, que viene muy al caso, La Tortura. Latinoamérica rebelde ¡Asesino! Reporte de la escena subterránea en América Latina Empezamos el bloque de nuestro americano con un poquito de ruido Lo que vamos a escuchar es el, la banda Discordia, esta banda mexicana de Tijuana De, de su disco discografía donde recogen todos los EPs y todos los trabajos el tema que hemos sacado se llama Repudio, odio y traición Seguimos en México, lo que vamos a escuchar es una, otra banda de Crass, un poco más moderna, de su EP del de Apocalipsis. El tema que vamos a escuchar es Rostro Manchado de Muerte y quién estamos hablando de una muy buena banda llamada Cenizas. Cuando estés en la cruz, subiré al cadalso pisando tu sangre. Te miraré directamente a los ojos y después gota a and he owes you. Bueno, esto ha sido Ruido Rebelde de hoy. Como siempre, puedes escuchar el programa en directo desde la FM Moreno o sobre ruidorebeldemoreno.blogspot.com. Puedes escuchar los temas viejos y puedes escuchar, ver lo, los temas que han sido pasados de los diferentes bloques, te, eh, programas antiguos y ponerte en contacto con nosotros. Nos vamos a ir con una banda de Perú para ir cerrando también lo que es nuestro programa y el bloque nuestro americano que se llama... Eh, Sign of the Evil Lo que vamos a escuchar es Crucifixión de la Peste Cristiana Así que nos vamos Hasta la semana que viene a las 10 de la noche Como todos los lunes ¡Crucifixión de la Peste Cristiana!